i el grave eco de tu voz. Y vueltas, vueltas y vueltas, estrellas que mueren. Y vueltas, y vueltas, planetas y estrellas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 de dos y vuelta si vueltas, vueltas planeta y estrellas que muere y vuelta si vuelta planeta y estrellas Cerro mis ojos ufana, ansiosa de vestir tu piel, de beber tu maná, de ceñirme a tu espalda, de palpar tu pecho, mi vista tiene colores, un azul refleja el horizonte, yo rezo enmarcando tu rostro, Mezclo los dientes que me vienen de tu recuento. Incierta de mis sueños, Calpo tu contorno. Insegura y con miedo, Te abrazo en el viento. Un amarillo resalta tus labios. Tus manos aprietan mi cadera. Busco tus estrellas muerdo tus labios y cefrago a nuestros cuerpos es la magia inaudita que cabalga mil sensaciones en Mi presencia solo eres nada ninguno nadie Sólo el anhelo de ser sin ser, atrizolados e invisibles, es el sueño y la magia impresente, impresencia solos. Autor y voz, Tuscita Briones Gaitán, Néper México, Néper Poética todos los derechos reservados desde mi Guadalajara Jalisco México para el mundo Luego al Congaltan, a Raval y allí esperar a tus borrachos. Qué linda blusa azul, parezco una princesa a punto de bailar. La neta es bien difícil para ser aquí. say Un canto para Zapotlatina, Tierra y Libertad, Pachamama. diosa de las guerreras Pachamama tierra y libertad que brille la esperanza de una nueva era abrazamos la lucha de todas las guerreras Gràcies. Mujer de las guerreras Y juraste En las mil batallas a wow. que el tiempo cierre ya su ciclo para darle paso a una nueva humanidad. Le pedimos a nuestros ancestros con el grito se tañen las cuerdas well con ustedes zapotlatena ay uy huya quetzalita a te falta soltarte a llorar sin disimulo, sin que nadie te interrumpa, abrazado a los postes de luz, ¿para qué? académico, en libros de texto tiraña de antiayer cara de agua, es más, no hace falta mareo, que bajes, te lo voy a quitar todo caso. desde aquí Explorar la piel con sutileza para despertar el deseo. Los cinco sentidos juegan este encuentro. La mirada es el mayor lenguaje del deseo. Con ella expresamos el gusto por este encuentro. Te veo. ¿Me ves? Estamos creciendo. Nos refugiamos en el otro cuando nos hablamos. Además, nos refugiamos cuando nos abrazamos. Claro que existe el miedo a lo desconocido, al recordar los fantasmas del pasado. Sin embargo, lo hablamos. Somos sinceros. Sabemos que no nos necesitamos. Nuestro más agradable momento es compartirnos para enriquecernos como seres humanos. Estamos cultivando día a día, paso a paso. Paso para aprender a amarnos. Respetamos nuestros espacios, la historia de nuestra vida que ha quedado en el pasado. Agradecemos lo mucho que nos ha enseñado para practicar en este nuevo comienzo lo que queremos. Yo he aprendido a cuidar de mí misma y a ser honesta cuando no me he escuchado. Tú estás dispuesto a escucharte y a cuidar mejor de ti en cada etapa de de tu vida tus acciones son lo más importante y esa capacidad de humildad de comunicarnos si queremos avanzar juntos o no soltamos para cada, para que cada uno siga su vuelo agradecidos por este breve encuentro ¿Estás escuchando estas palabras? Amiga, lo que esta canción Escúchala Ay, te amo Sí, te amo Sabes que te quiero mami, Siempre va a Es que tú No sé lo que tienes Tú eres muy guapa Es el Lil Boy. Amiga Amiga mía, solo vení a decirte lo que yo pude y sentía Dije, desde este día pronto llegaría Yo pensé que un beso tú me darías Aunque seamos mejores amigos Yo por ti siento cosquillitas en el ombligo Ya sé que somos amigos, pero cómo evitarlo Si te quiero un chingo desde aquel día que te vi Dije, esta chica es para mí, te lo juro No sé qué sentí, mi corazón es para ti Solo quería jugar a que te quemabas Y yo ser tu superman, también cuando le gritaba Suegra, tu mamá, tus ojos cuando los veo Pienso que es el mar Como Toy Story Al infinito y más allá Nos podemos amar Y te quiero agarrarte en la mano Y nunca podernos soltar Estos son mis sentimientos Esto es lo que yo siento por ti Te puedo describir Eres la mejor para mí Tu cabello, tus ojos, tu nariz Todo me enamora Solo quiero estar contigo ah. Ahora y esto a las horas, tú eres hermosa, preciosa Para mi vida eres la más valiosa Decídete si quieres ser mi novia Por ti hago esta rola con el corazón Imagínate tú y yo, haciendo una canción de amor Tú eres el hip de mi oh, hip hop oh. Por eso ahorita estoy cantando Si de morir, que sea enamorado Nunca te habría dicho esta palabra Pero te amo, te amo Estás escuchando estas palabras Amiga, cortice es esta canción, escúchala, ah y te amo, ponle mucha atención, espero y te guste, escúchala, fíjate, ponle mucha atención a esto lo que le voy a decir. Eres la más bella, por ti voy al cielo y te traigo las estrellas, tú eres la razón de esta canción, flechas mi corazón, aunque seamos amigos, puede haber amor en esta relación, te quiero sin condición de este amor con toda la gente. Mírame a los ojos y déjate llevar por lo que sientes. Como te dije, quieres ser mi novia. Esta relación queda pendiente. Es el Little Wolf. Lagos de Moreno. 2014. Suelta el beat de estudio. Estoy detrás de mi nariz Bohemio renegado Sin destino Disidente Como un equívoco, un error Un loco, un transgresor Un mal parido Con los puños apretados Con la cara endurecida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 Como un tumor maligno en tu sonrisa Verás que no estoy solo Somos muchos los proscritos Los bastardos, los malditos uh, uh, uh. Y estoy aquí Oculto en el rincón de lo prohibido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 Mochate pandariguales. La hoja paloquear con las aventuras de Conejo Man. El conejo que todas quieren por José Luis Santana. Agradecemos el comentario de La hoja paloquear de José Luis Santana esta mañana de lunes, lunes 29 de marzo del 2021. Y esta mañana también Hola Radio Escucha de 360 Radio, la de la voz Silvia Verónica te saluda y comparto contigo un poema de Rosario Castellanos de su libro Poesía no eres tú, obra poética de 1948 a 1971, publicado en su primera edición en 1972. El poema que comparto contigo lleva por título Distancia del amigo. En una tierra antigua de olivos y cipreses, ha fechado mi amigo su más reciente carta. Lo imagino escribiendo, sentado en una roca a la orilla del mar, tirando piedrecitas sobre el lomo verduzco de las olas. Si estuviera en un parque, tiraría migas a los gorriones. Si en un estanque, le das a los cisnes. Lo imagino volviendo su rostro hacia el crepúsculo, mordisqueando una brisna mientras piensa que la vida es tan bella porque es corta no es de los que invocan a la muerte, es de los que la hospedan, silenciosos, en el sitio más hondo de su cuerpo. Se levanta después y camina despacio, con las manos metidos en las bolsas, en un traje viejo y ancho. Puede hervir a su lado la multitud, pero mi amigo está solo, entre hombres embriagados de dicha, entre mujeres ojerosas de duelo, Lleva su soledad como una espada, desnuda y eficaz, radiante de amenazas. Llega a su cuarto. Lo abre. Nadie espera. Hay un olor oscuro, pesado, de ventana estrangulada. Igual que cuatro cirios metálicos relucen los cua las cuatro extremidades agudas de la cama. Se ha desplomado en ella y una punta lo hiere como sangra empapando las sábanas, tiñéndolas? ¿Cómo se queda lívido y exagüe mientras bajo su frente se incendian las almohadas? La fecha de esta carta que estrujo es muy remota, de un tiempo en el que el tiempo no existía, y la ciudad de que habla se reclina más allá de los mapas. Mi amigo, sin embargo, está cercano. Podría yo tocarlo si pudiera tocar mi corazón recóndito y sellado. Tengo miedo de seguir condenado a esta prisión sumergido en tanta cosa a vivir, por ejemplo el racismo, el dinero y el poder, la mentira la venganza la violencia y el deber Sito de hormigas entra por tu pantalón es una guitarra sorda abandonada en el rincón esta angustia disfrazada de entusiasmo y de canción pip pat Ah, mientras le doy un sorbo a mi delicioso y llumeante café. ¡Ah! cubrar en las letras ilustrativas reveladores reveladoras del otro himno nacional que significan, que conotan los Tigres del Norte cuando dicen, mi país, mi país es como una tienda de abarrotes donde todos roban sin que se note. Ah, <risa> queridos hermanos chirrios. Queridos hermanos de la Cuarta Transformation... ...que le ha caído el narco chagüistle... ...al Samuelito... Oigan, ¿cómo es la vida? no sé como las películas de narcos... ...cuando estás en tu luna de viene lo más hermoso... ...pum, te cae el, el, el narco chagüistle... ...no, pues hay un candidatillo ahí de allá de las salinas... ...que andan metido en el ajo, lo agarraron en la maroma... ...pues qué clase de país somos... ¿Vieron el, el, el, el, el huachicoleo ese que descubrieron? De dimensiones industriales, pues qué clase de país somos. Bueno, bueno, yo no soy Octavio Paz, no soy Carlos Fuentes, no soy Carlos Monsiváis. Intentaré decirles, queridos hermanos grillos... Eh, ...somos, somos el país del moche... ...la mordida y el mugroso... ...funcional... ...somos, somos el país... ...de el surrealismo a granel... ...somos el país de Blue Demon... ...la chiquita González... ...y Chabela Vargas... ...somos, somos el país de un exotismo... ...chisporroteante... Crepitante, burbujeante, alucinante. Somos el país donde los dioses han inventado el tequila y los industriales la cahuama. Ah, somos el país de la herida José Alfrediana. ¡Pero las cosas buenas cuestan tanto! ¡Cantan los Bukis! ¡Pero las cosas buenas cuestan tanto! ¡Fue por demás luchar contra todo tu encanto! ¡Yo derramé hasta la última gota del llanto que hoy refleja mi triste derrota! ¡Somos, somos el país del señor Mencho! ...los levantones y la poética de los tigres del norte... ...muchos pollos ya se quieren pelear con el gallo... ...si pudieran estar a mi altura... ...pues tendrían que pasar muchos años... ...y no pienso dejarles el puesto... ...donde yo me la paso ordenando... ¡Ah! ...¿qué tipo de país somos? Bueno, bueno, les diré... ...Pedro Infantescamente hablando... ...somos, somos... El, la, ...la tragedia José Alfrediana... ...efectivamente... Somos el país donde la vida no vale nada. Esto es La Ventana de Caín. Y yo soy, yo soy Roberto Guillén.